Continuamos en Periodismo Turno. Mañana son 8 y 27 minutos. Eh, vamos a charlar unos minutos eh, con Leonardo Santizo. Eh, es abogado, especialista en seguridad social. Eh, Leonardo, buenos días. Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Hola, buen día, Pablo. Hola, buen día, Julio. ¿Cómo andan? Bien, bien. Eh, Leonardo, queremos conocer algún detalle, eh, vos que sos especialista en estos temas, eh, del proyecto que ha enviado el Gobierno Nacional ahí al Congreso para tratar de solucionar eh, las demandas que tienen los jubilados eh, que han liquidado mal sus saberes durante tantos años. Eh, bueno, sí, sí, decime. No, no, eh, ¿qué, qué, qué, qué, es lo que se, ¿qué es lo que tiene que saber aquel jubilado que o que no ha iniciado juicio o que ha iniciado juicio? Bueno, acá lo primero que hay que ver, este, bueno, es un proyecto pero como vienen las informaciones diariamente parece que se va a aprobar sin mucho debate. Lo que hay que ver primero es en qué situación estamos, si estamos con sentencia firme a la espera que antes liquide, o estamos en trámite judicial, o nunca iniciamos nada. Lo primero, si tenemos sentencia firme, mi recomendación para las personas que tienen sentencia firme es que no acepten el convenio, el acuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque... Cuando nosotros ya tenemos sentencia firme, el ANSES está obligado a pagarnos en 120 días con todo lo dispuesto por la justicia. Esto significa que lo, el, el, el acuerdo que está haciendo ANSES aplica unos índices mucho más inferiores a los que da la justicia y aplica topes de ley. Que todo esto, en la manda judicial que uno obtuvo, se eliminan. Por ejemplo, nosotros hemos... Eh, el índice que aplica la, el proyecto es un índice que es el RIPTE por el periodo que va del año 95 a junio del 2008. La justicia aplica el ISBIC, que es 300 veces superior al RIPTE, y va hasta marzo del 2009. Por lo tanto, el haber, para hacértelo más gráfico, una persona que cobra 9.000 pesos, con el juicio se le va 20 pero con este acuerdo se le va a mil pesos. O sea que hay una gran diferencia en el haber. ¿Por qué digo no el acuerdo? Porque ya tenemos nosotros la sentencia donde dice que me tienen que pagar 20 y en 120 días tiene un solo pago. Claro. Por, eh, no conviene agarrar esto, ¿por qué? Porque ya no, no hace falta una ley para pagar este juicio, no hace falta nada. Lo único que tienen que hacer antes es cumplir 120 días. ¿Qué cantidad de jubilados están en esta condición? 50.000. Por lo tanto, con estos anuncios que hace Basta Bilbao, si pueden procesar 100.000 causas por mes, bueno, 50.000 juicios lo pueden pagar en 15 días. Claro. No tiene lógica adherirme a un convenio que es inferior económicamente y a su vez que me van a pagar mitad hora y la otra mitad a tres años. Después de haber estado ocho años litigando por culpa de quien De ANSES, que apela, apela y sigue apelando. Por un lado, ese punto, o sea que yo directamente le digo a las personas que tienen sentencia firme, igualmente hay que ver la necesidad de cada uno, por eso el acuerdo también tiene un poco de, de vicio de la voluntad del jubilado porque juegan con la necesidad y eso es algo que no me parece muy ético, pero bueno, cada uno tendrá que hablar con el abogado que le llegó el juicio y con los números en la mesa tomar una decisión. A ¿Aquellos que, que, que, están, que no tienen sentencia, en qué situación bueno, quedan? Los que no tienen sentencia tenemos que ver lo siguiente. Si tenemos, estamos recién iniciados, si estamos con sentencia de primera instancia, pero está apelada la Cámara, recién apelada, o los que estamos esperando sentencia de Cámara. Para los que están esperando sentencia de Cámara, les, les hago la misma conclusión que, la, que los que tienen sentencia firma, está a punto de salir y si está a punto de salir, sale sin los topes de ley, sale este, sin, eh, con los índices que aplicó la Corte, y te tiene que pagar en 120 días. Está bien, de cámara va a primera instancia, te, se demora un poco más, no hay 120 días que tengo la sentencia, porque se tiene que hacer todo el recorrido hasta llegar C. ¿Mm. Pero si no serán 120 días, serán un año, y en menos de un año tengo todo. Después, los que están con sentencia apelada, y yo ahí, a esos casos, como los que están por tener sentencia... Lo hablaría con el abogado. ¿Por qué hablar con el abogado? Con los cálculos. Porque los jubilados, no es que, si tomo hoy, es la única oportunidad que tienen de tener su haber correcto. Si hacen un error en esta etapa, te sigue hasta que falleces este error. Y uno dice, por esperar un poco más, puedo llegar a tener, como te comentabas un ratito, un haber de 20 mil pesos en vez de un haber de 13 mil pesos. Y a un jubilado eso es mucha plata, que te va a seguir hasta que falleces, y después si tenés pensionada, a la pensionada le pasa eso. Y todos los aumentos que dé el gobierno por la ley de movilidad son sobre 20.000, no sobre 13. Por eso, ahí habría que verlo. Yo a mis clientes los, no se los recomiendo a ninguno. Y después, a los nuevos casos, bueno, vería vería el cálculo este, cuánto da. ¿Por qué? Porque si vos agarrás un acuerdo menor, pero no crees tomar cinco años de juicio, pues bueno, estás en tu derecho, obviamente, pero tenés que saber eso, pero también tenés que saber que no te pagan, como dice la ley, que te le tienen que pagar desde que te hice el reajuste dos años para atrás, sino que te pagan de ahí en adelante. Y antes puede demorar hasta dos años en arreglarte la vez. Y bueno, yo inicié sentencias, eh, procesos judiciales este, en el 2015 y ya estoy teniendo sentencia de primera instancia. Por eso hay, hay que verlo. Ahora, Lo que hay que salir, la primera premisa que hay que entender, que cuando un deudor presenta un acuerdo, no es para pagar el 100% de lo que debe, sino es para pagar menos. Claro. Pero en este caso no es solo pagar menos de retroactivo sino de haber mensual. Y uh -huh. como les comentaba hace un ratito, es la última oportunidad que tiene el jubilado de lograr el haber correcto que lo va a seguir hasta sus últimos días. Eh, Leonardo, ¿el, ¿el ANSES está en condiciones de, de pagarle a todos los jubilados con este acuerdo? Digo, el fondo este de sustentabilidad, eh, ¿tiene dinero como para pagar todo? Eh, mira, lo primero que hay que ver, que para mí no son 2.400.000 personas como dicen. ¿Que son más? Este, son menos. Ah, menos. Son menos. Tenemos que la... Es así, 350.000 más o menos ya están en juicio y con sentencia firme. Tendrá 150.000, 200.000 más que tienen la chance de hacer juicio. Los 2 millones no sé dónde lo sacaron. Este, están en condiciones y se van a consumir casi todo el fondo. Ese es el tema. Mm. Pero no, no, no, la verdad no, no sé cómo van a hacer porque hoy ANSES es deficitario. Por eso necesitan derogar la ley que les prohíbe vender las acciones para poder hacer frente a esto. Eso es lo que yo creo. Leonardo, ¿vos creés que el camino final es la privatización de, de, de, digamos, del sistema jubilatorio nuevamente? No, no creo, porque está muy mal visto ya por la mala experiencia que tuvimos y no creo que ningún legislador vaya a votar eso. Yo creo que van a venir momentos más complicados para los jubilados. Mira, te voy a hacer una mención que quería hacer en la ley con respecto al artículo 20 y 21 de la ley. ¿Qué hace esto? El artículo 20 y 21 agarra todo lo malo de la moratoria que se está por vencer, que es la 26.970, y se lo traslada a la moratoria que es permanente, que es la 24.476. ¿Qué hace? La 24.476 le hace a que puedas comprar años de aporte hasta el año 93, o sea que ya entra muy poca gente, si no tenés años posterior al 93 tipo 10 años las mujeres, 6 años los varones. ¿Qué hace? Le lleva que tienen que pasar a un socio económico, o sea que ya restringe aún más a la clase media, que por ejemplo una, una persona que trabajó en un banco tuvo durante su vida hasta los 40, 45 años tuvo 20 años de aporte Se queda sin trabajo, pero se pudo comprar una casa y un auto. Bueno, ya el socio económico no lo pasa. O sea que no va a tener chance de poder a acceder a esta moratoria. Pero a su vez a los que sí acceden la 24.476 antes, no la cuota era fija, no era no seguía la movilidad. Ahora le agregan lo de la nueva moratoria que está por decirse le agrega eso que es que la, la cuota va a ir cambiando. O sea que indexan La deuda. Esas dos cosas son terribles, pero lo peor de todo de eso es que estamos enfrente de una misma, en una misma ley que que está el blanqueo, que permite a muchas personas blanquear millones de dólares a cuotas, este, a plazos, a muy bajas y no permite a la clase media que trabajó toda la vida acceder a una moratoria para pagar los aportes que omitió. O sea que tiene medio ilógica eso, y no me parece correcto. Para mí lo correcto hubiese sido mantener la moratoria por los tres años que dura este acuerdo. Claro. Pero bueno, son esas cosas que se hacen y no se piensan mucho. Eh, Leonardo, ¿la ley eh, es vinculante para todos los casos de los jubilados? Digo, ¿todos tienen que acceder? O como decís vos, los que tienen sentencia, los que quieren iniciar juicio, si quieren adhieren o no. No, esto es voluntario. Es voluntario. El que quiere adhiere y el que quiere no adhiere. El gobierno trata de confundir un poco, pero es voluntario, es un acuerdo voluntario. El que va a querer lo va a querer agarrar y se lo va a, va a tener que ir con un abogado este, a homologarlo, que también ese es otro tema. Los juzgados están saturados y van a llevar supuestamente dos millones de personas a homologar convenios sí. y no sé cuánto va a tardar si hoy tienen 200.000 o 250.000 causas en, en curso y no lo pueden resolver por la saturación que tienen. Aparte, otro tema que no pensaron este, es que ¿cómo van a hacer para que vaya solo las personas, las 2 millones? Esto es conocer el ANSES y a la gente. ¿Cómo hacer que si tenemos 6 millones de jubilados, solo vayan los que tienen derecho al ANSES y no saturar el ANSES? Lo que va a pasar es que van a ir todas las personas, los 6 millones de jubilados que se piensa que es automático, que van a cobrar el 45% de aumento, van a saturar el ANSES y los pobres los Empleados del ANSES van a tener que decir de 10 casos, 9 casos que no tienen derecho y van a estar saturadísimos los ANSES. Por eso no, la medida no, la, no nos cierra a los abogados previsionalistas. Estamos viendo porque el, los convenios son muy malos y la operatoria es muy mala. Leonardo, eh, la última de mi parte, eh, hay como un desfasaje entonces en, entre esta que llaman ley ómnibus donde eh, se le va a pagar a los jubilados y a la vez eh, va a haber un blanqueo, digamos, eh, ¿están usando a los jubilados para blanquear toda esa evasión que hicieron durante años? Eh, ¿Los están usando de alguna manera? Porque eh, no son tantos los jubilados que hay que pagarle digamos. Eh, vos lo dijiste recién. Eh, ¿De alguna manera parecería como que se justifican a través de este pago de los jubilados para traer esa plata que evadieron que durante muchos años? No, yo creo que el blanqueo, como todo gobierno, necesita traer fondos. No lo veo mal. Lo que yo veo es que la excusa de los jubilados es para derogar la ley que prohíbe la venta de las acciones que componen el fondo de garantía. Mm. Ahí veo la excusa. Bonitas tener un número gigantesco para que te voten y te justifiquen la derogación y el uso de esas acciones. Que esas acciones, la idea también es venderlas para que para el Estado deshacerse de ellas y las empresas privadas que que el Estado formaba parte de los directorios, se deshagan del Estado en parte de los directorios de las empresas, pero bueno, eso es una cuestión ya política pero igualmente, si vos querés usar a los jubilados para eso, lo podés hacer, pero lo podés hacer mejor así como lo están haciendo los jubilados, están en el medio con un acuerdo que para mí es pésimo, para mí no para el 90% de los abogados profesionalistas es pésimo, no es nada de reparación histórica y después eh, haces un blanqueo por el otro lado, la misma ley, pero dejas a toda la gente, la clase media, que quiera acceder al trabajador a una moratoria para poder lograr una jubilación fuera del sistema. O sea que haces un sistema restrictivo, pagas menos, pero a su lado haces un blanqueo. Sí. Eso es lo que veo que está mal y tendrían que haber sido leyes distintas. Bien, Leonardo, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Bueno, muchas gracias a todos ¿eh? Bien, era la palabra de Leonardo Santizo eh, Abogado, especialista en seguridad social eh, Dando algunos detalles de este proyecto de ley Que hoy va a empezar a ser tratado en comisión en la Cámara de Diputados Detalles preocupantes, sí, ¿no? Sí, sí, sí Dijo que el 90% de los abogados especialistas en estos temas eh, Lo ven mal ¿eh? Uh. Eh, No es un buen acuerdo para los jubilados Ya regresamos